la zona cero No sé por qué me gusta más eh, Pink que los eh, tres que tengo a mi alrededor. Pues te advierto que los calcetines de uno de ellos son muy pink. Es verdad. ¿Tú uno podría de ellos, un ese, par de Jarro. Buenas noches. Eh, Sácale una foto de tus calcetines y ponlos con almohadillas rosavientos. ¿eh? ¿En serio? En serio, en serio, porque son espectaculares. Si quieres saco yo una de mis gallumbos. ¿qué tal? No, no, no, no hace falta. Pero los calcetines, <risa> oye, es que son <risa> extraordinarios. Son fantásticos, eh pero bueno, Hecha, ahora la subo. Ahora la ponemos y ahora la, la, la vemos y nos asustamos juntos. O sea, Yusef Quijarro, que nos ha venido a visitar desde Barcelona, Bueno, ¿qué en tal? realidad vengo desde León, fíjate ¿Ah, tú. Sí? sí, he estado en uh, Hospital de Órbigo, eh, dando una charlita sobre alienígenas, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que, curiosamente, hablando de un espécimen muy extraño, un cráneo eh, que lleva de cráneo, nunca mejor dicho, al mundo científico habida cuenta que para algunos se trata de una simple vaca modificada y para otros de una especie todavía por descubrir. Manuel Carvallal, muy buenas, ya muy te buenas. hemos escuchado, ¿qué tal? ¿Cómo bien, vas? Bien, algo huele mal en esta tertulia. ¿eh? Oye, él, viene, no del, del, él ¿sí? viene de León y tú vienes de la isla de Oms. Sí, nadando por el manzanares encontrándome nutrias a mi camino. Pues sí, eh, eh, o tiburones, ¿no? Bueno, eso me los encontraría, sí. sí. Vale, eh... Y la Isla de Once es una de las islas que se encuentra en, ga en Galicia, es una de las islas que no, es, eh, no pertenece a las islas que son las conocidas, no, pero es un lugar extraordinario Extra y fantástico, que está a sí. poquitos kilómetros de la costa y que la gente puede conocer, y se conoce yo creo que muy poco. Muy poco, poquísimo, poquísimo, a pesar de que eh, en los últimos años está alcanzando un protagonismo turístico... Por fin... <ríe> Bueno, sí bueno por fin pero esperemos que mismo por claro, claro. claro porque estando a muy pocas millas náuticas de, en, en la misma entrada de la ría de pontevedra muy pocas millas de la costa es un lugar que nunca tuvo sacerdote, que nunca tuvo cura, con lo cual las tradiciones y las supersticiones rurales se mantuvieron como, como embalsadas ¿no? en, ese, en ese lugar, nunca tuvo médico Nunca tuvo un hospital, un centro de salud, con lo cual eh, y las, los habitantes de la isla tenían que aprender a buscarse la vida a través de los remedios naturales y terminaron desarrollando unos conocimientos de la farmacopea natural extraordinarios. Y es un lugar en el que hay una de las mayores concentraciones de leyendas y de supersticiones químicamente puras por metro cuadrado de toda Galicia. Ahora contamos algunos casos eh, que has investigado, que has conocido con Almadía Rosaventos en Twitter. Se acaba de colgar el apuesto Joseph Enguijarro en la foto de sus calcetines, que son extraordinarios. Van a causar... Furor, furor totalmente, totalmente, eh, totalmente. Eh, junto al logo de Onda Cero, ahí están los cacetillas de Giuseppe Jarro son extraordinariamente llamativos. Como yo sí, <risa> extraordinariamente llamativos. Bueno, Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Otro gallego, pero conoces sí. la isla de Once, ¿no? Eh, la verdad es que nunca ha estado. ¿Ah, no? No, nunca Va ha estado en la matarlo, de... A matarlo. Voy sí, a... échalo sí, sí. de la tertulia, ya que sí. no merece estar aquí. <risa> pues probablemente no, pero la verdad es que nunca nunca ha estado. No, no. Lo que conozco de la Isla de Once, es algunas cosas que he leído, y entre otras un magnífico artículo de Manuel caraballal en Año Cero. <risa> y también conoces Chernobyl. Aunque no está en Galicia, pero podía estar en Galicia. P bueno, eh... Cualquier sitio podía estar en Galicia. Eh, sí, pero por fortuna está un poquito alejado de Galicia. Sí, ahora que está está de moda porque se ha cumplido hace poco el 33 aniversario de de. bueno. De, de esa catástrofe, la catástrofe de Chernóbil que provocó muchos muertos en, en la propia zona, pero estoy seguro que muchísimos más en todo el mundo. ¿no? Todavía no hay estadísticas oficiales, pero esas nubes radioactivas probablemente han provocado cánceres por cientos de miles en diferentes países del mundo. Y Y además Chernobyl supuso, yo creo, y, y esto es algo que, que he leído por parte de muchos especialistas, el principio del fin de la Unión Soviética, porque entonces ya pintaba poco, estamos hablando del año 1986, eh, esto tuvo lugar, el accidente, el 26 de abril del año 1986, entonces la Unión Soviética ya no era la gran potencia que había sido en el, en el pasado, eh, no constituía... Yo creo que, que ningún peligro para Occidente, ya no tenía ninguna influencia en los sindicatos ni en las organizaciones de masas, ya no se iba a producir eh, ninguna revolución instigada por la Unión Soviética en Occidente y la Unión Soviética era más una excusa que utilizaba Occidente para llevar a cabo determinadas políticas, para invadir países, etcétera, etcétera, Esto fue el principio del fin, es decir, la economía no funcionaba y esto fue una consecuencia de todo eso que, que no funcionaba y, y algunos años después pues la Unión Soviética se cayó por su propio peso. Este fue el principio del fin. Pero alrededor de todo esto, alrededor de Chernobyl, hay toda una serie de historias paranormales que contaremos cuando, cuando tú me des la veña. Con la venia, cuente. <ríe> bueno, pues esta, esta información eh, viene de varios medios británicos que han publicado las declaraciones y alguna entrevista a un arqueólogo eh, un arqueólogo que se llama Robert Maswell, que es originario de, de Australia y que ha hecho trabajos de campo en Chernobyl, ha entrado varias veces en la zona de exclusión él lo que hace es es eh, jugarse podría... la vida por entrar bueno, no, no, no tanto supongo que iría, que iría con, su, con su protección y tomaría sus medidas pero él eh, es uno de estos arqueólogos contemporáneos que hacen arqueología no del pasado, no de, hace, de no intenta descubrir eh, monumentos las arqueológicos. Cosas están tan extrañas, eh, pero no tanto como para que hagan arqueología del futuro. No, no hacen arqueología del futuro, pero hacen arqueología contemporánea, de, de, de hace 20, 30, 40, 50 años, no solamente arqueología, sino también antropología. Y entre toda la información que recopiló alrededor de Chernóbil, hay una serie de leyendas urbanas o testimonios que apuntan a una serie de fenómenos paranormales que se habrían producido antes del accidente de Chernobyl este hombre dice que varias personas le han comentado, familiares y amigos de personas que estaban en la sala de control de esta planta de, de energía de nuclear, ellos ya no pueden dar el testimonio en primera persona porque han fallecido como consecuencia del, de, este, de este accidente y lo que cuentan es que varios de estos trabajadores de la sala de control, unos días antes, concretamente cinco, tuvieron la oportunidad de observar una extraña criatura delante de ellos, en algunos casos incluso cerca de sus casas. ¿no? Ellos se refieren a un, a un ser de aspecto humanoide, enorme, con unas alas gigantescas, un cuerpo totalmente negro, una cabeza sin, sin ningún tipo de rasgo facial y unos ojos rojos muy llamativos. Es decir, la imagen icónica del famoso Modman que hemos tratado en muchas ocasiones en este programa. Este hombre incluso dice que varios de ellos eh, se lo comentaron a su superior, lo que habían observado en la, en la planta de energía nuclear de Chernóbil, pero no les hicieron demasiado caso. Además, contaban que después. De esta, de esta visión sufrieron toda una serie de pesadillas, e incluso algunos de ellos decían que recibieron llamadas telefónicas en su casa de, y que al otro lado de la línea telefónica había unas voces extrañas, como unas voces eh, cavernosas, ¿no? Eh, esto, como digo, ocurrió unos días antes de que tuviera lugar ese accidente nuclear ...en Chernóbil... ¿no? ...es decir, que las apariciones de este ser humanoide... ...vendrían, ser, vendrían a ser... ...pues como en el caso de, del Mothman, ¿no? ...un aviso... ...de algo terrible... ...que iba a suceder poco después... ...en realidad un aviso de muerte... Eh, ...de hecho... ...las apariciones de pájaros negros... ...están muy vinculados en el folclore popular... ...a avisos de muerte... ¿no? ...de la muerte de alguien ha llegado a ti... ...de algún familiar, de algún amigo... ...y las apariciones del Mottmann... ...se vinculan con catástrofes masivas, ¿no? Recordemos que, lo hemos comentado aquí en más ocasiones, que las, las primeras apariciones del Mothman... ...tienen lugar en el año 1967 en una localidad de Virginia Occidental llamada Point Pleasant. Allí más de 100 lugareños informaron haber visto a esta figura, a esta figura, el hombre polilla... ¿No? ...un ser muy alto... ...con una especie de alas... ...con un plumaje... ...con unos ojos rojos enormes... ...y un mes después... ...el mes de diciembre... ...un puente colgante... ...que unía esta localidad... ...Pomplesan... Con otra, ...con otra ciudad... ...Gallipolis... ...pues se vino abajo... ...y provocó la muerte... ...de 46 personas... ...incluso un par de días antes... ...varias personas afirmaron... ...haber visto al Mothman... ...precisamente sobre este puente... ¿No? ...es decir que... ...parece que en Chernóbil... ...también hay informaciones que apuntan a la aparición de esta entidad, imagen icónica, Pero antes, proyección eh, antes mental. antes de eso, ¿no? Antes eh, de que ocurriera o Ante, Antes, de, antes, sí, de, la, antes eh, de varios días de antes ¿no? de Chernobyl, pues hay quien apunta que es algún tipo de criatura, otros hablan de algún tipo de alucinación o quizás algún tipo de proyección mental vinculada con un fenómeno premonitorio, no lo sé, ¿no? Pero el caso es que el Mothman, no solamente en el caso de Chernobyl, ni en los famosos casos de Point Pleasant, sino también en otros muchos lugares del mundo, las apariciones del Mothman parecen anunciar catástrofes masivas. Y aquí lo hemos contado, esos eh, casos... Eh... Chernóbil se paralizó en el año 1986, creo que fue... Uh -huh. ...se ha convertido en un lugar casi, casi fantasmal... ...pero siguen ocurriendo noticias, eh, siguen llegándonos eh, cosas... ...siguen llegándonos eh, datos... ...ahora, estas apariciones en eh, el ...querías apuntar... ...sí, quería apuntar que, con independencia de lo que nos está contando Miguel... ...siempre interesantísimo... Hay una derivada muy interesante con todo lo que tiene que ver con Chernóbil y son los tours turísticos que se hacen a Pripyat. Que ayer lo contamos, sí, sí Entre sí. 88 y 279 euros. Y cada vez más, sí. Y ¿eh? hay un número, un numerus clausus, 60 turistas por día, que las autoridades se pasan directamente por el forro porque han llegado a ir hasta mil turistas. Se les da un simple traje de plástico y con un medidor Heijer Eh, se adentran en, en una población fantasma, abandonada y es fácil sí, ver el en un Mondman, sitio lo que quieras. donde hay mucha radiactividad claro, nos es estamos que, date locos, cuenta, pero de remate, ¿eh? date cuenta que lo peligroso del, del sitio no es en sí el aire sino el polvo que contiene toda la radiación, entonces claro. el solo hecho de pisar de, de que llegan perros que nadie puede acariciar eh, como es lógico eh, está poniendo en riesgo eh, cantidad de gente y sin embargo como decía Silvia, son cada día más los turistas que se sienten llamados al peligro a jugarse la vida, a jugar a la ruleta rusa y nunca mejor dicho para, para vivir esa experiencia eh, aterradora entre es que comillas. ahora se está poniendo de moda esto del turismo extremo incluso hay tours turísticos en los que los turoperadores están extremos como este. No, Se está poniendo de moda el turismo pa tontos, Sí, para porque tontos. Porque hay que ser muy tonto para irse a Chernobyl. Pero es que incluso están llevando de viaje y de turismo. Están llevando a la gente a lugares de guerra, a Siria sí, sí, sí, sí. incluso a Afganistán no, eso no son todos, son gilipollas sí, hace falta estar muy loco para, para hacer ese tipo ya, de ya, cosas ya, ¿no? ya, ya se está poniendo arriba no, no, <risa> no, es, que verdad. es que una cosa es que se vayan a Chernóbil otra cosa es que se vayan a Siria, ¿dónde está el morbo? Eh... que te caiga una bomba sí. ¿sí? No, <risa> o sea, y, hay, y, hay formas estúpidas de morir pero no pero, <risa> pero y estas... hay formas estúpidas de faltar respecto a la gente que no, y está y que, sufriendo y eso que hay lugares que realmente no hay que ir de turismo, que va está sufriendo la gente claro, como para claro, más estar ahí de observadores en plan turista como si fuera eso un, un, un, un escaparate exacto, hombre un por favor ¿no? sí, sí. Sí. para, para Pero, luego fardar delante de los amigos una vez que llegas a tu país enseñar las fotos es que ese es, ponen, es el tema está, muchas veces sociológicamente claro. nos puede mucho más el hacernos y si el coloca selfie. la foto en El selfie en Facebook. Estoy en Siria, está pasando un avión y está tirando bombas. Es que so, somos tontos. Sí, sí, pero, pero consigues 10.000 likes, sí. que es lo que buscas. Oye, 12 y 10.000 likes, pero muchos likes está consiguiendo la calcetines? foto con los calcetines de Giuseppe <ríe> ¿eh? en Twitter. Con Almadía Rosa vientos Ahí está la foto de los calcetines de Giuseppe. Ahora, en la Rosa de los Vientos, en la Tertulia Zona Cero, vamos a conocer uno de los casos ovnis que ha investigado Manuel Carvellal en la isla de OMS cuéntanos Manuel os cuento, os cuento yo siempre os he dicho que la casuística OVNI es incalculable que si cogemos un dardo y lo lanzamos contra un mapa mundi. donde caiga el dardo ahí hay un testigo que alguna vez ha visto algún fenómeno aéreo en los cielos Eh, a veces se habla de 50, 40 50 millones de avistamientos, censados, ridículo, hay muchísimos más, es, es algo incalculable. Y un buen ejemplo de esta afirmación que hago yo, lo vais a ver ahora, en, en este último viaje a la Isla de Ons, hay muchas cosas interesantes en la Isla de Ons. Yo la primera vez que oí hablar de esta isla fue por una historia en, supuestamente relacionada con un vampiro, que habría vivido en la isla y que estaría enterrado en una especie de islote, en un sepulcro excavado en la roca, una historia muy... Vamos, me, me río yo de, de, de Bram Stoker, eh, que cuando sube la marea queda sepultado por el mar. Esa tumba existe, ese lugar existe, no tiene nada que ver con un vampiro, es el ácido crego, se supone, no está muy claro tampoco qué demonios es, pero se supone que está relacionado con un monasterio que existió en en la isla, y la losa, la, la tapa de ese sepulcro extraño, en, que es la, yo cre, creo que está, está en el pequeño museo que han habilitado, Ahí un par de, entre comillas, entradas al mundo subterráneo además de Oburato todo de Inferno, del Agujero al Infierno que es un, una cavidad rodeada de leyendas y de tradiciones hay un lugar que a mí me interesa mucho más que es Acobados Mouros un, una, una cueva que entra en la tierra y que aparentemente tendría varias salidas a distintas partes de la isla también rodeada de leyendas sobre los mouros que son unos personajes muy recurrentes en el folclore gallego Y hay mucha casuística sobre la Santa Compaña, bueno, hay cosas muy sorprendentes. Y hay alrededor de la isla de Oms mucha casuística ovni. Hay casos ovni que hemos recogido, algunos realmente interesantísimos de los pescadores, no solo de la misma isla, sino de los pueblos allacientes, de Bueu, de la ría de Vigo, de la ría de Pontevedra, etcétera. Entonces, en este viaje a mí me interesaba mucho localizar una de las entradas a esas cuevas y eh, pues acudo a, a los campesinos veo por allí a unas personas que están trabajando en la tierra y me acerco y les pregunto que me orienten claro, eh, hasta las fechas hasta la temporada turística no se poda, no se corta los montes y aquello parece el Amazonas o sea, me río yo de Miguel de la Cuadra Salcedo metido por ahí buscando la entrada a las puñeteras cuevas eh, imposible encontrarla estaban totalmente comidas por la vegetación Y cuando regreso a hablar con, con, una de esta, con una mujer que estaba allí trabajando en, en el campo, me pongo a preguntarle, sobre. ella la conocía de niña, las había recorrido, resultó ser la sobrina de eh, Stefan Morling, que es un personaje crucial en la isla de Ons, un antropólogo sueco que llegó a Galicia en los años 60-70 y que... Eh, gracias a él conocemos mucho de las tradiciones. Él rescató y mortalizó. Tiene publicados varios trabajos antropológicos sobre las leyendas de Ons. Bueno, pues se casó, se enamoró de una isleña y esta es la sobrina de, de, de, de esa mujer y preguntando un poco al azar, ¿no? Ya que estaba allí dicen, bueno, y esto que cuentan aquí yeah, las algo, en las claro. luces en el claro, claro, cuando le pregunto esto de las luces en el cielo, que dicen que, que se ven por aquí, vais a escuchar la conversación, la oimos, ¿no? Sí, porque ella inicialmente dice, "No, no, yo no vi nada de eso, no." Bueno, bueno, una vez que apareció una esfera aquí a baja altura, vamos a escucharlos. Si Venga. E aquí o que decían, que tamén me contaron uns mariñeiros que veían unas luces raras no feo tamén. Sí, sí. Tamén, Sí, sí. Pero eso se ve moito, o por vez. Ay, Esa mais voz mais que tamís escuças es é es Manuel Carballar hablando y gallego, ¿eh? <risa> Está ido del nodo. Claro. Ou con velas. ¿Usted vio alguna vez no, una cosa, no? no. Pero sí conoce gente que sí. vio ¿no? Porque falei con sí, sí. unos mariñeiros aquí sí. Que dirán, por aquí, por arriba de ahí sí. sí. no. Y de vez, eh, cuñada, Estaba mi conmigo Y hacía un poquito eh, de viento, ¿verdad, Manuel? Eh, hacía un poquito sí, sí, bastante sí, sí, de viento Y sí. Pero no supimos ninguna cosa rara Quedamos a las dos y medio desalucinados no, no Es que no supimos sea, una cosa rara ese... Sí, a ver, traduzco, traduzco Que estaban trabajando la, la Tierra Cuando desde el mar Aparece un objeto Con forma esférica de color rojo Ya me diréis que es una esfera de color rojo que entra a, a muy... además es una pena que no se ven las indicaciones que hacía ella en cuanto al tamaño y a la altitud. A, a, no voy a hacer un vuelo rasante, pero a muy poca altitud cruza toda la isla generándoles un gran temor y un gran nerviosismo, ¿no? Eh, menciono otros casos que, que habíamos investigado como en la mayoría de los casos encontramos la explicación, hay un caso muy interesante en la isla de Ons de varias tripulaciones de pesqueros que son sobrevolados, porque nos describían como un autobús que echaba fuego por detrás, o como una especie de supositorio gigante, que resultó ser un misil portugués, que incluso pudo haber puesto en peligro a varias, a varias personas, tanto en Portugal como aquí, pero en este tipo de casos... Eh, a mí no se me ocurre absolutamente ninguna explicación, no, no puede ser un globosonda no puede ser un, un rayo globular, una inversión de temperatura, y este tipo de cosas se empapa con el folclore de los muertos, de los muros del más allá, generando una propia narrativa no particular en la isla, como, bueno, como toda Galicia. Escuchamos las noticias Segunda Cero, nos ponemos a tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos, hay que queda mucha tertulia, Zona Cero, por delante.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 En La tertulia 00 continuamos en las Rosas Ventos, eh, continuamos con Almadía Rosa Ventos, eh, con vuestros mensajes, es eh, nuestra etiqueta, ya eh, dice, a propósito de eso que hemos comentado sobre el turismo en Chernobyl, en Siria, etcétera, etcétera, sobre el estúpido turismo en zonas de guerra, ellos clamando por venir, deseando salir, y estos eh, mimados, eso... Lucrándose y disfrutando del morbo Qué asco, qué poca autoestima Y qué cero de empatía Y nos dice también, a propósito de esto Que hemos comentado, de este tema Ana Díaz nos dice Son influencers, no tontos Es que es verdad bueno, es que... Son equivalentes, ¿no? Sí, sí, sí, lo dice por eso eh Es que, de, de verdad, hay, hay una serie de cosas Bueno Vamos a seguir hablando de OVNIs Josep Y nos vamos a Perú. ¿A Perú? Sí. Eh, bueno, estamos en un momento muy dulce, ¿no?, los ufólogos, porque parece que todos los sí, gobiernos de la noticias, Tierra sí, sí, sí. se han puesto de acuerdo para empezar a decir que sí, que todo esto es o Salen sea, en ¿no? todos los periódicos en eh, las noticias y las informaciones absolutamente todos menos en el país y en el mundo. Habrá que preguntar por qué. sí. Tendríamos que preguntarnos por qué, porque además ya no es que el propio Trump hable de todas estas cosas, sino es que estamos en un momento en el que todos los gobiernos de la Tierra parecen haberse puesto de acuerdo para ofrecer sus revelaciones. Y el último, como bien decías, ha sido el gobierno peruano, que a través de sus fuerzas aéreas ha confirmado, y es la primera vez que lo hace, el avistamiento de dos objetos no identificados Vamos ya a utilizar la nueva denominación de vehículos aéreos anómalos. De ese avistamiento, que creo que mencionamos aquí también, eh, ocurrido el pasado 27 de febrero. Eh, lo ha hecho a través de la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de, de Perú. Un mayor, que podría ser gallego, Manuel, porque se llama Mayor General Robert Bacheiras... Claro que el segundo apellido es Bukanovic. O sea, <risa> imagínate qué mezcolanza hay aquí, ¿no? Bueno, pues Vaseiras eh, Bukanovic eh, ha asegurado que los OVNIs no comprometieron las operaciones aéreas civiles ni militares. Que es, en el fondo, lo que uno espera escuchar de alguien que tiene que velar por la seguridad del espacio aéreo. Pero generalmente se suele decir que cuando alguien dice eso es que ha ocurrido justo ...todo lo contrario. Vamos a hacer memoria. El 27 de febrero, a eso de la 1 y 30 minutos de la noche, vamos, que estaba justo empezando la rosa de los vientos... Eh, ...dos objetos luminosos situados a 5 millas de la cabecera de pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Perú, recordemos que es el principal aeropuerto del país, donde todos los que van a Machu Picchu, Acuzco, Anazca, etc., tienen que aterrizar. O que tienen continuo tráfico. Efectivamente, se ve obligado a cerrar al tráfico el aeropuerto porque dos objetos que están siendo captados a través del radar a una altura de 2.000. 400 eh, pies, es decir, están muy bajos, están en la eh, digamos en el cono de aproximación que utilizan las aeronaves para aterrizar, permanecen ahí durante 40 minutos. 40 minutos. Que se sepa y no lo ha desmentido tampoco el mayor general Robert Bajeiras Bukanovic, no se lanzaron y eso es extraño, aviones caza emisión misión de interceptación... ...es decir, esto... ...no vamos a presumir ahora aquí... ¿no? De, de, ...de actuaciones... ...pero ocurre en España... ...y seguramente... Eh, ...si hay una captación del radar... ...los aviones no pueden despegar de barajas... Eh, ...lo que ocurre es que desde Torrejón de Ardoz... ...salen eh, cagando leches dos cazas... ...para identificar visualmente al objeto... ...y a través de eh, radio... ...de la frecuencia de emergencia 121.5... ...se les dice... ...oigan... Eh, identifíquense o bájense o les bajamos ¿no? esto no ocurrió con lo cual el misterio acerca de la naturaleza de las luces permanece porque el juez instructor el funcionamiento en Perú es idéntico al que eh, se utiliza en España y en otros países Marco Abarraza dice que no necesariamente que la Fuerza Aérea reconozca que esto era un ovni o dos ovnis signifique que son naves extraterrestres y está bien la precisión porque obviamente eh, no, no identificar un objeto sólido porque está siendo captado por el radar a baja altura que está siendo observado además por dos aviones el LAN Perú 2437 y el LATAM Ecuador 1442 que estaban listos para despegar y tienen que frustrar su maniobra de despegue porque existe el riesgo de que se den de bruces con ese objeto, hay el consecuente parte y, eh, en consecuencia, se pone en marcha la investigación. Pero, ¿qué ha ocurrido en esta ocasión para que la Fuerza Aérea del Perú, digamos, se ve obligada, meses más tarde, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses más tarde... ...a emitir este comunicado. Sí, porque si no habían hecho ningún tipo de acercamiento... ...con una nave militar o con un eh, avión militar... ...para identificarlos... ...no tendrían por qué estar dando ningún, ningún comunicado, ¿no? Lo que ocurrió es que eh, alguien del control aéreo de, del Perú... ...de la Corpac, que es quien se encarga de la, del control aéreo... ...algo así como el ENAIRE eh, o el antiguo AENA en España... Filtra a las redes sociales una fotografía del parte que eh, emite, en este caso al Ministerio del, iba a decir Ministerio del Aire, no sé si es Ministerio del Aire, en cualquier caso a la Fuerza Aérea, para que eh, les digan cuál es la pauta a seguir a partir de aquel momento. No existe un protocolo, y esto es muy interesante. Y a partir de ese momento, como esto da la vuelta al mundo en los medios de comunicación, Lo que se exige es una explicación a cambio. Es decir, que la filtración de un radarista es la que provoca, en este caso, una respuesta oficial. Y esto es muy interesante porque es una pauta que ha ocurrido, que sigue ocurriendo hoy, no solamente en Perú, en muchos países. De no ser por las filtraciones, muchas veces se nos eh, hubieran pasado centenares de casos interesantes como el del cierre del aeropuerto de Bremen, como el de las eh, centrales nucleares de Francia, como tantos y tantísimos casos en los que ha habido un avistamiento importante, notorio, y que sin embargo pues no ha habido una respuesta oficial. Os, os recuerdo que no hace tanto tiempo también... Tuvo lugar ese incidente en Irlanda que está todavía siendo investigado y la situación es similar. Es decir, si no se hubiera eh, tenido acceso a los audios, a las conversaciones entre las torres de control y las aeronaves que algún controlador filtró, Seguramente nadie se hubiera enterado de esa, de esa circunstancia. Así que, por primera vez, y ese es el titular, la Fuerza Aérea del Perú confirma el avistamiento de dos vehículos aéreos anómalos a 5 millas del aeropuerto Jorge Chávez a una altura de 2.400 metros, siendo identificado, en este caso no identificado, por dos aeronaves y el radar de la Corpac. Y no dan ninguna explicación el por qué el hecho de que no fueran detrás de ellos para saber qué era eh, no, en el, tenía que saberlo en el tenía informe cómo saber lo que es. No, no tiene sentido que quien tiene la responsabilidad de custodiar la soberanía aérea de un país te, o sea vosotros imaginaros una, el perímetro de una base militar y de repente aparecen dos vehículos son localizados y nadie va a averiguar quiénes son esos vehículos que han entrado en el perímetro militar, evidentemente tienen que saber quiénes son, pero a lo mejor no interesa decirlo, y a mí este caso me parece un buen ejemplo de todo ese suburbio de la ufología que no solemos molestarnos en investigar y que tiene que ver con cosas muy interesantes y muy incómodas desde el punto de vista de la inteligencia, que con frecuencia se ocultan detrás de la pantalla OVNI porque es mucho más eh, práctica Por, antes estaba comentando el caso de esos pescadores en la isla de Ons. Eso fue un macroavistamiento que empieza a las 8 de la mañana cuando eh, distintas personas en distintas poblaciones gallegas empiezan a telefonear a policía local, a los observatorios astronómicos, a los centros meteorológicos y a los aeropuertos diciendo que están viendo una cosa rara en el cielo. Eso nos permitió elaborar lo que se denominaba antes las líneas ortotécnicas, que es una trayectoria de ese objeto, porque ese objeto fue visto a las 8 y 5 de la mañana en Santiago de Compostela, pero a las 8 de la mañana fue visto en Bueu, pero a las 8 a menos 5 fue visto en Vigo, es decir, teníamos una trayectoria. Ese objeto venía en una trayectoria de sur a norte, entrando en el espacio aéreo español desde el espacio aéreo portugués y descrito por los testigos como un proyectil, que echaba fuego por detrás, como un autobús enorme de grande, eh, que eso, que echaba fuego por detrás. Cuando los testigos hablan de algo raro en el cielo, de ovnis, pues para, para el gobierno es mucho más eh, práctico. Mira, fíjate, ya están con las tonterías de los marcianos y el tema se acaba, no, no tiene más recorrido. Si alguien dijese que una prueba balística portuguesa se salió de su trayectoria y sobrevoló varias poblaciones habitadas gallegas, eso podía generar un conflicto diplomático verdaderamente grave, porque además ese objeto fue a caer por detrás de la isla de Onza, que es la que está al lado, pegada a la isla de Onza, y pasó por encima, casi se lleva por delante dos pesqueros gallegos con su tripulación. Este tipo de casos, o sea, si hay dos intromisiones en el espacio aéreo peruano ¿Y no sale un scramble? Es que eso es inconcebible, porque para eso están, los, los, los, los aviones de intercepción están para eso, porque la mayoría de las veces suelen ser aeronaves de otros países que, por una razón o por otra, por una razón de Que no han aprobado el sea, plan de vuelo civil claro, o, o no o ha o llegado la orden, orden o no traficantes. O ahora drones, que es un verdadero problema el tema de los drones. Entonces, para eso están los interceptores. Si defensa de Perú, decide que no salgan dos interceptores para identificar esos objetos coño, es que tienen que saber lo que son, pienso yo es lo que me parece más razonable y además hay, hay una consideración importante a realizar ahora que estamos en la moda de los drones que mencionaba Manuel ¿no? la autonomía de un dron no llega para 40 minutos de vuelo. Esa es la primera. los que se van a bombardear Irak y sí, Siria... Sí, estamos, estamos hablando de, de, de drones, de drones, son de, de, drones, drones ah. de drones... Sí, pero son, son sí, drones. Sí, drones el, sí, el, es son es drones, distinto, sí, le, le doy la razón. El, le digo... El, el no es el es que una, te compras una, en el carril de fútbol, que es fútbol está eh, ahí, eso es un dron. No, incluso drones profesionales, los que utilizamos en la tele, pues tienen una autonomía de 20 minutos, y son drones profesionales que aguantan un peso considerable, pero no son... Armas oh. militares, obviamente estoy de acuerdo contigo. Se descarta eso, se descarta que sea un helicóptero, una aeronave, al menos que haya notificado su plan de vuelo y que permanezca durante 40 minutos en la cabecera de pista de un aeropuerto y que legitima, naturalmente, a la Fuerza Aérea a salir en Scramble para identificarlo, no para bombardearlo ni abatirlo, sino simplemente para saber de qué se trata y si constituye o no una amenaza. Descartan que se trate fenómenos atmosféricos, meteorológicos y astronómicos no es basura espacial no hay una basura espacial que se quede 40 minutos pero hay mucho más además de todo eso me voy a poner dos ejemplos muy concretos de dos casos que yo investigué aquí en España uno, un objeto que entra en, en, por el sur por la costa de Andalucía y es detectado en los radares del centro de control de vuelo de Sevilla y se notifica la, un, un tráfico no identificado y sale un Scramble, un piloto de, de F1 en misión de intercepción toma contacto visual con el objeto y empieza a intentar comunicarse con él por todas las frecuencias, el, el objeto no responde, entonces empieza a hacerle señales con código Morse con las luces del avión para decirle que o aterriza o le sigue vida. o, o abriera fuego, y cuando aterriza era el avión de la Casa Real Marroquí con el Rey de Marruecos a bordo que se le había averiado todo el instrumental de vuelo y el piloto <risa> Se, visual, se había equivocado y había entrado en un espacio aéreo español eso es un ejemplo, otro ejemplo Roldán, cuando capturan a Roldán y lo traen a España ahí en lo que entonces era el CESID hizo una historia muy inteligente como Servicio de Inteligencia que era, que fue duplicar el plan de vuelo del avión que traía Roldán. Es decir, había dos aviones con un mismo plan de vuelo. Con lo cual, en un momento determinado, en varios centros de control de vuelo, aparecía una aeronave que no tenía plan de vuelo, y que es en la que venía Roldán, ¿no? Y eso es un no identificado, nos pongamos como nos pongamos. Entonces, no, no es algo... A veces son maniobras... Sí, de que, Manuel, de que estoy de acuerdo un contigo, de pero casos, insisto. Fíjate, la por ejemplo, la característica... en su día sacamos un informe. Cuando empezamos a recibir toda la información de Ufolix, que son cientos, sí. cientos de documentos oficiales sobre ovnis del mando operativo aéreo, que todavía hoy no están desclasificados. Eh, Había un montón de fíjate. casos, sí, con, concluyo con esto, de verdad, un montón de casos de tráficos, ecos de ecos no identificados, detectados, por ejemplo, en Gando en Canarias, que eran aviones espía, incluso españoles pillando las comunicaciones cuando se está preparando la marcha. si sí es, sea... sí es muy fácil, es estupendo, pero ninguno de esos aviones permanece 40 minutos ¡Oh! estático en un punto, y como la única aeronave que puede permanecer 40 minutos estática en un punto es o bien un dron militar o bien un helicóptero, pues uh... ¿Un o, o, o una nave extraterrestre. <risa> Con el Rosa saben todos además mensajes de Twitter. Eterraitor nos recuerda, porque él ha vuelto un poco tarde, que hoy es la noche de San, San Juan, Juan. Eh, eh, en Barcelona, lo celebráis muchísimo, igual sí. aquí en Madrid, el, quizá, si es, en Galicia pues, también, sí, eh, yo yo, hay que, cosa, calcetines, es más mediterráneo, ah, sí. ah, claro. bueno, calcetines, eh. ha sido el triunfo total, ¿eh? Que, oye, eh, que, que realidad, mandamos besitos a toda la gente que estará pasando las noches sí, en las sí. playas allí, ¿eh? Vamos. hogueras. Que, que, que seguramente que, los que están saltando que, hogueras, Haciendo ritos de fertilidad. están, están escuchando. <ríe> renovando, <ríe> renovando, renovando. <ríe> Hombre, en, en, en nuestra ciudad, Manuel, en La Coruña, se celebran <ríe> las mejores hogueras de España. Bueno, bueno, bueno. Las mejores Eso hogueras. es muy bueno. Ahora sí que no va a haber diferencia. polémica en Twitter con la, toda la gente la, opinando. Las mejores hogueras de España, estoy de acuerdo, están en Galicia, pero les llaman incendios. ¡Ay, ay, oh, oh, oh, oh, oh. zasca ¡Qué ¡Animal! Sí, pero esas no se saltan. No, sí, que, no, se salta, no se saltan. No se saltan, se provocan esas. Ni, ni se celebran. Sí, sí, sí. No. Bueno, pero, quien no las conozca, si tiene la oportunidad de ver las hogueras de la playa de Riazón, sí, de Lorsán, en La Coruña, sí, sí, sí. se va a llevar una imagen en la retina que no va a olvidar fácilmente. Y quien ¿no? no tenga hogueras, pues que intente impregnarse de rocío. que sí, sí. Hoy es mágico. ¿eh? ¿Cuánta gente estará hoy? participando o viendo las hogueras en la playa de Riazor, en La Coruña. ¿Cuánta gente? Desde luego la imagen es... Alucinante. Sí, pero sobre todo que no sean cochinos y que luego recojan todo. Ay, ahí, ahí, muy también, bien, ¿verdad? muy bien, muy bien. Que se lo pasen genial, pero que bueno, sean limpios. Eso siempre está más complicado. Sí, qué utópico eres. Sí, sí, qué utópico. Ha, hablando de utopías, se ha cumplido el 70 aniversario de la publicación de un libro que marca el siglo XX. Sí, muy bien es 1984, el gran hermano de George Orwell, una auténtica profecía, dibujó el futuro del mundo, dibujó el futuro del planeta, una sociedad totalitaria utópica para algunos, distópica para otros eh, normalmente para la gente normal ha sido ese tremendo el futuro que, que dibujó sin embargo yo creo que ese futuro se ha cumplido un poco porque hay gente que lo quiere que lo defiende, que lo promueve y que lo hace realidad ¿no? que son los de arriba Miguel Sí, esto, esto... No, Miguel no es de los de arriba, o sea, ¿y no. que le doy paso a Miguel? <risa> está claro que no. No, pe pero esto viene, eh, o, o está relacionado con, con un artículo que a mí me ha fascinado, que he leído hace hace unos días en El País, y que se titula de la siguiente manera, un artículo a dos páginas, cuyo título es... Un mundo de ciudadanos controlados. Lo firma un periodista muy conocido, periodista y escritor, se llama Ignacio Vidal Foltz, y, y cuenta algo muy interesante. ¿no? Parte el artículo, que como digo es fantástico, está muy bien, eh, de aparentemente una anécdota. ¿no? La anécdota es una polémica que se generó, fijaros, ya cuando Donald Trump eh, tomó eh, eh, parte en la... O, o tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos ¿no? y, y, y como digo bueno aquí hubo un, un, pequeño, un pequeño follón con la prensa con la prensa ya empezaron los choques entre Donald Trump y los medios de comunicación, porque parece ser que los asesores de comunicación de Trump falsearon la cifra de asistentes a su toma de posesión. en serio, si es muy raro no? si él no falsea nunca. y Y bueno, pues la, la que era su, su jefa de, de gabinete reprendió a la prensa y dijo que porque se metían en esas cosas y esto era una nimiedad absoluta y hombre, no se le podía llamar mentira, sino más bien hecho alternativo. <risa> Es decir, que... <risa> no, no deja de ser curioso. Entonces, este artículo de Ignacio sí, Vidal en ese mundo, ¿no? De hechos sí. alternativos, entre posverdad... Sí. suena eso, ¿no? Es decir, bueno... No... no es coalición, es cooperación. Claro, sí. ¿no? sí no, no, no es... Es la neolengua, ¿no? Es decir, intentar cambiar la realidad a través de cambiar el concepto con el que nos referimos a ese hecho, ¿no? Y, y, y es curioso porque esta neolengua, si os acordáis, en el año, en, en la novela de 1984 existía un ministerio de la verdad, ¿no? El uh -huh. ministerio de la verdad se dedicaba a reescribir la historia para, se, para que se acoplara perfectamente al discurso oficial. Y utilizaban una neolengua uh -huh. que mutaba, que cambiaba, que en realidad falseaba lo que era el mundo y lo que era la realidad, ¿no? Y... Y esto que, que se relataba en, en esta novela distópica en 1984, hace mucho tiempo que está que está ocurriendo en nuestro mundo. Y lo utilizan las grandes instituciones políticas, económicas y financieras. Y eso acaba trasladándose, proyectándose a los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando se habla de flexibilidad laboral. ¿no? ¿Quién va a estar en contra de la flexibilidad laboral? De hecho, la palabra flexibilidad, Eh, o el concepto flexibilidad es positivo tiene una buena, una buena prensa ¿no? sí es, es positivo es flexible, parece bueno no bueno, pero en realidad cuando se habla de flexibilidad laboral se está hablando de fácil. pérdida de derechos laborales ¿no? mm. pero una cosa es decir pérdida de derechos laborales y otra cosa es hablar de flexibilidad laboral cuando se habla de ajuste presupuestario suena bien ¿No? Eso de hacer un ajuste, un ajuste en principio es algo positivo. ¿Qué significa un ajuste presupuestario? Recortes sociales. ¿Qué significa un ajuste de plantilla? Despidos. ¿Qué significa, por ejemplo, y esto, y esto es algo, eh, víctimas colaterales? ¿Mm? Bueno, pues es una víctima, bueno, que no queríamos, no es una víctima colateral a la que no queríamos hacer víctima ya, pero es que en muchas ocasiones las víctimas colaterales son. Todavía muchas más que las víctimas militares. Por lo tanto, no es correcto hablar de víctimas colaterales, ¿no? Y esta neolengua la utilizan hasta determinados grupos terroristas. Cuando ETA hablaba de lucha armada. ¿sí? Una lucha armada son dos bandos armados que se enfrentan en un campo de batalla, ¿no? Y ellos utilizaban el concepto de lucha armada cuando en realidad lo que estaban haciendo era asesinando a sangre fría, ¿no? O cuando, para referirse a sus presos, se refieren a presos políticos, ¿no? Alguien que está en la cárcel por matar a un tipo o pegarle un tiro en la nuca no es un preso político. No está en la cárcel por sus ideas políticas. Está en la cárcel por haber cometido un asesinato, un crimen. Es decir, que esta neolengua esta neolengua lleva mucho tiempo utilizándose y en muchas ocasiones, en realidad, el campo de batalla está ahí, en esta, en esta neolengua. ¿no? Pero es que si me eh, lo permites... es un eh, radical, Miguel. Si me lo permites, Miguel... Eh... Que también es... Forma parte de la neolengua, ¿eh? esa expresión radical, radical. Lo interesante es para qué se hace eso. Y está demostrado que eh, la acción de hablar determina el pensamiento. Claro. Es decir, si tú estás diciendo mil veces que mmm, el terrorista X es un preso político, terminarás pensando o asimilando de una manera... Eh, iba a decir lógica, no o sea, de una manera inconsciente o subconsciente, que al final eso es así y esa es la perversión del lenguaje que se hace con toda la intención a la hora de manipular a la gente la propaganda, el ministerio de propaganda que tenía Goebbels en, eh, en Alemania no tiene nada de distinto a muchas de las técnicas que se están utilizando hoy en marketing, o que se claro. están utilizando hoy en PNL, o que se están utilizando hoy en muchos sistemas que nos afectan de a diario, a nivel político, a nivel económico o a nivel pero, social. Pero fíjate, que hablabas del Ministerio de la Propaganda de, de Goebbels, en 1984, en la novela, es el Ministerio de la Verdad, Y ese eh, y el gobierno, el gran hermano, de 1984, controlaba cada una de las declaraciones o cada uno de los pensamientos de todos los habitantes. En todas las casas existían unas pantallas uh -huh. y unos micrófonos que captaban cualquier acción O cualquier comentario. Perdón, que ya los tenemos, ¿eh? Sí. Porque las teles de hoy, Claro, las, que las iba. smart TVs que están conectadas a Internet, tienen micrófonos que espían nuestros deseos, nuestras, nuestros programas preferidos y por lo tanto nos están ofreciendo un menú a la carta relacionado con el tema. Pero todo es eso. más que eso. Tú sabes que, el, Compré, que, las, por supuesto. que las televisiones inteligentes. Se ha descubierto que muchas de esas televisiones tenían micrófonos... Para espiar. Para espiarnos, para saber... En este caso era un espionaje comercial, ¿no? Para y, tratar de abrir averiguar... cada uno llevamos nuestro espía con el móvil al lado. Con el móvil, sí, decir, en el móvil en el móvil te pueden grabar, te pueden grabar, y de hecho... No te pueden. Te graban. Te graban. Te graban, te graban incluso cuando tienes el móvil apagado. Es decir, pero simplemente para... Eh, ...registrar palabras clave... ...para tratar de vendernos cosas... ...pero en el fondo estamos siendo controlados por el gran hermano... ...y por no hablar de toda la información... ...que dejamos en nuestras redes sociales... ...que vale muchos miles de euros... ...y que también le sirven a las grandes compañías... ...para hacer perfiles y para vendernos cosas... ¿no? ¿No? Y, es no, decir... ...y no solo a las grandes compañías... ...porque detrás de esas grandes compañías... ...siempre está el gran hermano de verdad... ...que son los servicios de inteligencia... Claro. ...el espionaje... Eh, ...político o militar... ¿eh? Ayer, cos, ayer, estuvimos, cos, con a, ayer estuvimos hablando del peligro del sí. 5G, sí, sí. que viene ya, vamos, como si fuera la panacea, el milagro, la maravilla de conexión, y ahí sí que es que no tienes ningún tipo de control, porque Pero es que uno estás de los totalmente espiado. Es el El Brexit fue una maniobra de inteligencia en base a toda la información que había en las redes sociales y fijaros lo que nos ha complicado la vida y la lo que se le ha complicado a los británicos que todavía no, no saben qué demonios hacer con la situación. Y, y, El y, la, subi es y la subida al poder de Trump recientes. también. Por ejemplo, y, y y el poner a un presidente en los Estados Unidos decidido por la inteligencia soviética. Es genial. O sea, son dos ejemplos concretos de cosas que están pasando ya. Que no, no es una novela de Orwell. Es que está ocurriendo pero, ya. pero, pero eh, por, por eso esta novela esta novela distópica, yo creo que adelanta bastante el futuro. Porque, fijaros, otra de las cosas que se hacía en 1984, que relata en 1984, es los dos minutos de odio. Las masas se reunían ante una gran pantalla para abuchear al enemigo de la patria, al enemigo del país. de ¿no? Bueno. Ese comentario ha sido muy bueno. Bueno, en, en este caso... <risa> ¿Esto qué son? En el fondo son las redes sociales. La utilización de las redes sociales para atacar al otro... Y para... A despellejar. Para despellejar al otro. Y lo claramente, sí, sí, para, para despellejar. Para, para atacar al enemigo. Pero Yo hay otro... Creo que tienen una, una, una <risas> utilidad mucho peor. Y es apaciguarte. O sea, tú te limitas a decir cuatro barbaridades en las redes sociales y ya está, ya has cumplido. Ya no vas a hacer nada más. Para eso están las redes sociales, para que protestemos, para que digamos... Sí, pero malos el fondo son lo que quieren es enervarte. Efe, o sea... Es verdad que el campo de batalla se transforma a lo virtual, pero oye, claro. yo a veces hay unos días que me pillo unos cabreos en Twitter que son morrocotudos. Sí, pero que no valen para nada. No, o sea, claro que, que no, Exactamente igual que el otro. O sea, yo me solidarizo con estos que luchan contra el hambre y la pobreza y le doy un like. Sí, sí, o sea, claro. Ya, pero el, el negrito se importante... sí sigue muriendo de hambre. Por muchos like que le des, lo que quieres es un bocadillo para llevarse a la boca. No no me gusta ni que retuitees. Eso no vale para nada. No sirve mm. para nada. Pero, pero nos, nos pacifica, nos crea la sensación de que ya hemos hecho algo, ya nos apoyamos, vamos a firmar y a firmar en change ¿eh? por esta <risa> campaña yo yo he firmado en change, yo he retuiteado, le he dado un like en Facebook y ahora ya me voy al cine y a, a cambiarme de móvil que, que trabajen los médicos en Sudán <risa> para conseguir una El último modelo can, porque tengo que tener un móvil nuevo mm. ir en mi coche por supuesto que hombre contamina pero no voy a ir en, en transporte público hombre, faltaría más no pero ya he pero sido pero no, si ya o he olor, sido solidario ¿eh? y ahora ya me puedo ir a votar al PP o a Vox o a Ciudadanos o a Podemos o a quien sea ya he cumplido como ciudadano modelo. Pero fijaros, si, si 1984 es profético, también lo es un mundo feliz. Eh, quiero que atendáis a cómo describe o cómo resume el, el autor de este artículo, Ignacio Vidal Fox, eh, lo que es un mundo feliz de Aldo Huxley. Este libro dice, describe una sociedad marcada por la ciencia y la tecnología y entregada a una narcotizante promiscuidad sexual una sociedad tranquilizada por el placer y las drogas, el Soma milagroso de un mundo feliz, y, y bueno. Y, y, y sumida en una infantilización general. En este caso, el Soma eh, son los, los espectáculos masivos, los espectáculos deportivos, los espectáculos eh, musicales, el show business eh, que digamos que, que, que igual a los gustos de todos, vivas en la India, vivas en Estados Unidos o vivas en España, eh, eh, eh, a nuestro alcance tenemos la máxima información, es decir, tenemos una tecnología impensable hace unas décadas a nuestro alrededor, claro. con un solo clic accedemos a un montón de información y sin embargo estamos más narcotizados que nunca. Y eso que nos lleva a una infantilización generalizada, que yo creo que es lo que, en lo que está asumida la sociedad actual, que a pesar de todos los medios con los que contamos, en el fondo la inmensa mayoría de la población ve las mismas cosas, los mismos espectáculos deportivos, los mismos espectáculos musicales, etcétera, etcétera, Las etcétera. mismas series de televisión. Eso es. Pero, pero es lógico y normal. ¿Por Men qué? Menos Bruno. Menos, menos Bruno. Bruno. No veo bueno, pero, pero a Bruno no le importa estar en la tribu. Y aquí lo que se busca es no quedar fuera, de tu colectivo, es decir, si eh, ahora resulta que Manuel, que Miguel y que Silvia, a Bruno lo dejo aparte, eh, ven eh, Chernóbil, si yo no he visto Chernóbil soy un gilipollas que no soy capaz de poder hablar con ellos porque no estoy en su misma sintonía, ¿a qué me obliga eso? Primero a pagar HBO, que no lo pago, y segundo a tener que empaparme la serie, me guste o no, para poder al menos decir eh, que es un cagao. Ah, pues ¿No? eso no. Yo veo una serie si realmente me gusta. Y esto si no, no la que veo. nos ocurre a nosotros, que somos adultos... Y la Sobre todo... Es, esto es un truño. <risa> y sobre todo, en, en ciertos niveles de edad, es todavía más importante estar dentro de la tribu. Mm. Porque eh, el, el conseguir un like en las redes sociales, hay chavales de 16, de 18 años, que únicamente se informan a través de Instagram. Mm. Y por lo tanto, lo que hacen es... Porque tú sigues a Instagram a lo que te interesa. Pero Por eso es aborregarte constantemente. porque Pero... cada vez el embudo informativo es más a, a, a tus ideas. Estás haciendo una endogamia de pensamiento brutal. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que a través de este aparatito del móvil, o de un ordenador, o de una tablet, tenemos eh, una puerta hacia un conocimiento extraordinario. Claro. Y, y en el fondo se está utilizando... Para, lo contrario. para para exactamente todo lo contrario. Cuando alguien busca una información en Google, se suele quedar en la, primera, eh, en la primera opción que te aparece, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. No va más de ahí. Es decir, cuando si quieres buscar información que está en Google y hay muchísima información y comparar puntos de vista, tienes que hacer un pequeño esfuerzo más, pero se trata de un pequeño esfuerzo. Pero ni siquiera eso se hace porque recibimos... Tantísimos impulsos. Además, las grandes compañías de comunicación, las grandes compañías que eh, Facebook, Google, etcétera, etcétera, lo que ofrecen son mensajes cortos, claro. eh, muy impactantes y siempre vinculados al audiovisual, con lo cual prácticamente te lo dan todo hecho Y no necesitas ir más allá. Y poco a poco la gente se está acostumbrando a eso. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Google lo que pretende, y lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, es convertirse nada más y nada menos que en Dios. Claro, es Un, la hegemonía de la información. Uno de los máximos directivos de Google dice, no, no, la gente no quiere preguntarle a Google déjame, déjame... La gente quiere que Google le diga lo que tiene que hacer, pero a él como persona, porque Google, que ya es una inteligencia artificial y cada vez lo será más, analizará todas tus interacciones en Internet, todas tus redes sociales y sacará unos perfiles perfectos de ti. Google te conocerá a ti mejor que tú mismo. Por lo tanto, Google te dirá no, no, no, eso que estás haciendo en Tinder está mal, porque no te conviene fulanita o fulanito, sino que te conviene fulanita, porque tienes... No tiene el herpes vaginal. Porque Ega. tienes... No sé, no sé cuánto. Es decir... <risa> que Google será. es el oráculo, el oráculo ¿Será? moderno. ¿Será? estos calcetines ya sabía ya yo, te decía. Como una Déjame decir de Dios, una cosa, como una sí, sí, especie sí. de engañale, engañale a Google. Hablando Qué más divertido. A ti y te estará contando cosas a ti que serán muy diferentes a las que le estará contando otra persona. Y luego te dirá no una tú? cosa muy breve, Venga, muy breve, muy, breve, muy breve a favor de Google. Vamos a seguir, es que, vamos a seguir criticando el mundo del Gran Hermano de 1984 utilizando el Gran Hermano en la mano, pero bueno, <ríe> bueno. hay un Google sí. que Prácticamente nadie utiliza, que es el Google Academic. A veces necesitamos saber si las informaciones que tenemos son contrastadas o no lo son, eh, es decir, huir un poco de la neolengua, de la posverdad, es decir, de, de las mentiras, y... La dirección scholar.google.es o com nos da opción a que las búsquedas que hagamos sean sobre trabajos científicos, sobre eh, trabajos escolares, sobre información. Ah, de alguna manera. ostras, me acabo de apagarlo. Era Scholar, o sea, Scholar. Eh, Google.es. Y está muy bien utilizar las herramientas. Porque es verdad. Eh, ...lo que decía Miguel... ...no le falta ninguna razón... ...cuando nosotros buscamos en Google... ...el Google aparador de todo... ...escaparate de todo... Eh... ...no pasamos de la segunda a tercera página... Mm. ...y eso es, además... ...si os fijáis en los medios de comunicación... ...os daréis cuenta en, en lo que está cayendo... ...desgraciadamente el periodismo... ...que es en copiar las notas de prensa... ...porque la misma información la vais a ver... ...palabra por palabra y letra por letra... ...en diez medios de comunicación distintos... ...que es algo realmente lamentable... ...y pone en jaque... ...la verdadera misión del periodismo... ...que es preguntarnos todo, dudar de todo... ...y fiscalizar al poder... ¿Qué son las nubes azules, Manuel? Bombillas. Bombillas de la atmósfera. Calcetines. Así se las llama, bombillas de la atmósfera. que Es uno de esos fenómenos... Yo cuando estaba leyendo la noticia estaba recordando, que, tarareando ya casi inconscientemente aquella canción de Silvio Rodríguez, la... ...la historia de los tres hermanos... o la, ...la fábula de los tres hermanos... ...cuando decía que vamos... ...que uno de ellos iba caminando con el mirar en el andar... ...y por eso siempre se tropezaba... ...estamos acostumbrados a mirar hacia el suelo, ¿no?... ...y no solemos mirar hacia el cielo... ...y por eso no somos conscientes de todas las cosas maravillosas... ...que hay en los cielos... ...hasta que algún ufólogo nos dice que alguien ha visto algo raro... ...y una de esas cosas acaba de ocurrir hace unos días... No es la primera vez que ocurre en España, pero es algo muy, muy, muy inusual. Se trata de un fenómeno muy extraño que suele producirse en las capas más altas de la atmósfera y en el, en muy cerca del polo norte, en, en, en las zonas más extremas del planeta, y es un fenómeno denominado nubes noctilucentes, también conocidas como nubes azules o, o bombillas de la atmósfera, que es un fenómeno que se produce cuando se condensan a través de, de, alrededor de ciertas partículas de de polvo o fundamentalmente de polvo que puede estar relacionado con un movimiento sísmico, con un terremoto o con el paso de algún asteroide o algún bólido que haya dejado esas partículas en la alta atmósfera, eso termina generando un fenómeno luminoso muy llamativo que han denominado así precisamente las, bom las bombillas de, de la atmósfera la primera vez que se describieron estas nubes tan extrañas fue en 1885 poco después de la gran erupción del Karakatoa en, en Indonesia que eyectó ese polvo volcánico a grandes alturas y que terminó generando ese fenómeno luminoso repito que normalmente se ve en las regiones extremas en Siberia, en Canadá Pero hace solo unos días, el domingo pasado una meteoróloga de la Agencia Española de Meteorología de la AMET en Navarra, Maite Huarte envió una fotografía por WhatsApp que acababa de recibir de un amigo que había captado sobre los cielos de Pamplona un fenómeno luminoso muy raro, muy extraño y que él identificaba con esas nubes azules a partir de ahí se pone en marcha todos los mecanismos de, de, de la AEM de la MET, perdón, de la, de la Agencia Española de Meteorología y se recogen, eh, testigo, se contrasta se confirma que efectivamente el fenómeno es real porque se reportan avistamientos en Pamplona, Zaragoza, La Rioja Soria, Santander, los Picos Saneto y Maladeta en los Pirineos y también ya más en el sur, en Madrid y Extremadura es decir que efectivamente se estaba produciendo ese fenómeno en los cielos ...en los cielos españoles... ...pero por qué se ha producido... ...y eso es lo, lo realmente interesante... ...los últimos años han comenzado a desplazarse... ...ese fenómeno que estaba circunscrito... ...a esa zona geográfica... ...comenzó a ser observado... ...a medida que pasan los años... ...en zonas cada vez más al sur... ...y la conclusión inquietante... ...a la que llegan los meteorólogos... ...es que esto... ...incluso una comisión que ha creado la NASA que está de denominada Aeronomía del Hielo en la Mesosfera, AIM, por sus siglas en inglés, que está centrada en estudiar este fenómeno de las nubes azules, han llegado a la inquietante conclusión de que esto tiene que ver con el calentamiento global del planeta. Es otro de los efectos colaterales del, calme, del calentamiento global que está haciendo que esos fenómenos se produzcan cada vez más a... Uh, Más hacia el sur. Así que eh, un reporte de un fenómeno aéreo inusual como son estas nubes azules que acaba de producirse hace solo unos días en España es una evidencia más de, de que nos estamos cargando el planeta, de que probablemente tiene que ver con ese calentamiento global que está dando, generando toda una serie de anomalías. ...atmosféricas, meteorológicas, climáticas, biológicas, oceanográficas, etcétera. Estos son las nubes azules. Es lo que yo llamo fuegos artificiales. Eh? No siempre lo que parece bonito, estas nubes azules son bonitas. no es nada no bonito es que No siempre síntoma de algo bueno, ¿no? En, en Twitter, por ejemplo, se, se publicaron muchas fotografías de los testigos que las avistaron... Eh, vinculándolas con auroras boreales no, no tiene nada que ver con, con auroras boreales las auroras boreales no, no tienen que ver con, con no son nubes no tienen nada que ver con el vapor de agua condensado y no, se dan, en, no tienen esas características y no son tan preocupantes que se estén produciendo tan al sur no es tan preocupante atención momento Zeldon En la Rosa de los Vientos. El gato de Rödinger. Uy, cómo os me mola esta noticia. Sí, porque... Momento Zelda, momento vivo teoría, Bueno, porque... Es que se acaba ya, se ha acabado. Momento friki. el gato de Rödinger puede volver a la vida. Eso podría ser el titular, ¿eh? Bueno, a ver, todos recordamos el experimento de de Schrödinger o el gato de Schrödinger y si no lo cuento muy rápidamente imaginemos que tenemos una caja de estas de Amazon por ejemplo <risa> a la que hemos colocado un sensor que es capaz de eh, leer la posición de una partícula subatómica esta partícula en el caso de que eh, toque ese sensor activará un mecanismo que mata al gato como eh, ...está el principio de eh, imprediz, impredecibilidad... ...no podemos saber si eh, esta partícula va a tocar o no el sensor... ...y en consecuencia no sabremos si el gato está vivo o muerto... ...hasta que abramos la caja... ...hasta ahí todo lo entendemos, ¿no? El problema es que Roedinger dice... ...el gato está vivo y muerto a la vez... ...hasta que abramos la caja... ...es decir que es nuestra acción de abrir la caja... Eso es lo que llaman los científicos el momento cuántico que precipitamos esa realidad. Pues bueno, eh, si ese es el mecanismo que determina el estado del gato, el de abrir la caja, hasta entonces los científicos consideran que hay una superposición de estados. Como decía, puede estar vivo y muerto a la vez. Y este es un dogma, o era un dogma, de la física cuántica hasta ahora. Sin embargo, un experimento ha conseguido predecir qué pasará y, eh, lo que es más importante, revertir el eh, estado del gato. Es decir, que si resulta que iba a morir... Pues eh, le vas a salvar la vida Vas a ser como Jesús eh, Le dijo a Lázaro Gato, levántate y anda ¿Eh? <risa> Bueno, pues eh, según ha publicado La revista Nature eh, A ver cómo me salen estos nombres Dos científicos que llama, se llaman Gail Mitchell Devoret Y Zlatlo Minov Ese no es gallego Este es, seguro que no Porque lo de slatlo me suena polaco polaco ¿eh? El... Eh, El momento cuántico, recordemos, el momento de abrir, el, el que se decide si está vivo o muerto, resulta que no es tan abrupto, uno dirá, claro, puedes abrir la caja lentamente. No, no se trata de eso. sino eh, eh, como ahora voy a explicar en el experimento, eh, hay una serie de eh, cuestiones subatómicas, lo que se llama el, el bit quan o bit cuántico, ...que eh, siendo observado en un experimento... ...que ha llevado este equipo de, de la Universidad de Yale... ...ha permitido monitorizar... ...y hay que ponerlo entre comillas... ...porque estamos hablando de partículas subatómicas... ¿eh? <risa> bueno. ...cuando hablamos de monitorizar... ...no es que las estén viendo... ...sino que están comprobando su estado... ...en todo momento a nivel matemático... ...y por lo tanto deducen que esto es así... ...de una forma indirecta... ...cuando un átomo superconductor con tres generadores de microondas y no me refiero a los que calientan la leche en una cavidad 3D de aluminio o sea, han fabricado esto una caja de aluminio 3D, han puesto ahí el, eh, el, este, este átomo de superconductor y le han puesto ahí tres generadores de microondas a darle al café con leche eh, lo que ha ocurrido es que esta radiación del microondas lo que hace es agitar los electrones eh, del átomo y precipitan, o sea, tocan las pelotas al átomo, entonces lo, lo que hace es agitarlo de tal manera que va a precipitar el momento cuántico. Pero antes de que ese momento cuántico se produzca, ellos ven que hay una alteración en los electrones que determina que va a suceder. Por lo tanto, podemos revertir El momento en el que tenga lugar el suceso cuántico o no. Y esto es muy importante. Y dirás, ¿para qué? No para salvar al gato, sino para la próxima generación de ordenadores que vienen ciernes, que son los ordenadores cuánticos. Porque van a suponer un desafío importantísimo, por ejemplo, para la encriptación habida cuenta de que el bit cuántico esto que se hace en el experimento de Schrödinger puede determinar la cantidad de errores y saber los errores que se producen a la hora del cálculo en un en un ordenador, no en un procesador con los ordenadores cuánticos no sólo eh, la capacidad de cálculo es prácticamente infinita sino que además es revertible temporalmente Y por lo tanto, todos los sistemas de encriptación de los sistemas de PDF, de los bancos, como ya han sucedido y pueden volver a suceder, pueden calcular la encriptación y nuestras tarjetas de crédito, nuestras cuentas bancarias, todo lo que tiene que ver con la encriptación... ...va a ser una cuestión de... ...bufeife en pollas, que decimos en catalán... ...o sea, eh, muy fácil de resolver... ...y por lo tanto de eh, revertir... ...esas situaciones, así que... ...si quieres matar al gato, puedes hacerlo... ...y si quieres dejarlo vivo... ...pues él te lo agradecerá, porque si no... ...pues ya lo has arreglado, o sea, si ya... él desde estábamos comentando que el tema del espionaje... ...lo tenemos aquí al lado de nosotros... ...ahora tampoco vamos a tener las cosas encriptadas... ...con lo cual, ...que se prepare Bárcenas y sus secuaces... ...estamos aprendiendo nuevas cosas... ...hemos aprendido ahora que... Eh, a través eh, de no sé qué mecanismos eh, el gato de Rodinger eh, puede volver a la vida o no lo nos, nos ha contado Josep Guijarro no, no, eh, ¿no? hemos aprendido una, y utilizado una nueva capacidad del cerebro eh, con lo cual gracias a eso lo hemos modificado Silvia Sí, esos son también nuevos estudios que hay. La verdad es que uno de los campos que hay más maravillosos ¿no? a lo largo de este siglo XXI es intentar descifrar todos esos enigmas y misterios que, que tiene nuestro cerebro. Y te dicen que todo lo que sea leer, todo lo que sea aprender, te ayuda. Pero ahora lo que te dicen ya directamente, y lo han investigado, ahora comentaremos en qué consiste este experimento, es que cuando uno aprende o adquiere una habilidad bastante perfeccionada, es cuando modifica realmente el cerebro. Por ejemplo, no es que digas, eh, voy a tocar un poquito el piano y aprendí una cosa nueva. No, es cuando a lo mejor te pones a aprender el piano y tocas una pieza muy perfecta. O sea, adquieres una habilidad con unas características muy adecuadas, por ejemplo, un deporte no es que un día te pongas ah voy a, voy a poner a jugar al tenis, no, sino que adquieres un, perfuna, un perfeccionamiento en hacer esa habilidad eso es lo que hace que se modifique el cerebro y que haya esas conexiones neuronales como la habilidad de Bruno para sacarnos de quicio en las tertulias, por ejemplo eso. bueno, pero eso sí, va innato en él que, que, que, que, vamos, lo ha desarrollado y, hasta niveles de y luego hay algo maravilloso y es que no hay edad a la hora de, de, de aprender y de que ese cerebro se modifique. Porque, por ejemplo, en la plasticidad pues es que no, no, no tiene edad y, y, y lo que te dice incluso que la materia gris se va ampliando independientemente de la edad que tengas. Por ejemplo, dice que para esto el hipocampo es algo realmente necesario, que es ahí donde se lleva a cabo todos esos procesos de, de memoria. Y entonces aquí es a través de, de un estudio que hubo, en el cual se demostró que los adultos se podían incrementar la, la cantidad de materia que se tenía con un ejercicio muy, muy rápido. Lo hicieron comprobando... Eh, Lo hicieron los, eh, los investigadores del Colegio Universitario de Londres y era un estudio con gente que tenía que aprender una serie de calles y una serie de recorridos, entonces era con taxistas. Eh, con, tenían que aprender a memorizar 25.000 calles y 20.000 puntos de referencia. vale Esto lo hicieron durante cuatro años para que se les quedara, lo, lo, eh, directamente se les quedaba en la, en la memoria. Y lo que hicieron fue que las personas que consiguieron aprender estas calles, esta cantidad de, de 20.000 puntos de referencia, comprobaron que realmente su cerebro había cambiado. Y en cambio, los que no lo habían conseguido, pues no había habido absolutamente ninguna modificación. ¿Qué es la nueva, eh, el nuevo experimento que se ha realizado? Pues os cuento. Resulta que lo que han hecho es, a través de la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Carnegie Mellon, pues lo que han estado haciendo es que, con unos nuevos patrones de actividad neuronal, han adquirido este aprendizaje de habilidad. Lo han hecho con unos monos, se llaman los monos resus, Y entonces estos monos son los que saben reconocerse en el espejo. Cuando se miran al espejo, pues tienen esa habilidad ya por sí suya de reconocerse. ¿Qué es lo que han hecho estos investigadores de estas dos universidades? Pues les han aplicado a estos monos una interfaz de cerebro ordenador para ir registrando. Todas esas modificaciones. Y luego en el experimento les han hecho que ellos aprendieran algo que no sabían. Lo que les han hecho que aprendieran era un juego. Entonces este juego pues lo que hacían era que, que eh, no necesitaban pues eso, que esa actividad cerebral tuviese las neuronas que hacían espontáneamente. Les hacían que aprendieran con un ratón. Que eh, cogieran y movieran un ratón de ordenador. Ellos en principio no tenían absolutamente ninguna habilidad para hacerlo pero una vez que ya consiguieron ese movimiento del pulsor y, y se veía como la actividad cerebral se iba registrando en el ordenador vieron que una vez que adquirieron esa habilidad, sí se había modificado en el cerebro de estos monos resus con lo cual ellos confirmaron que realmente el aprendizaje de esa habilidad en este caso en los monos sí se había confirmado que se cambiaba esa actividad neuronal y que, y que era algo que se quedaba innato ya y que ya incluso, aunque luego les cogieran y les intentaran modificar o que aprendieran otras habilidades, pues también se quedaba registrado. Pero tiene que ser algo que esté perfeccionado, no una cosa de un momentito. ¿Qué es lo que le supone esto?, Pues la conclusión que sacan es que las personas que tengan algún derrame cerebral o que tengan algún problema cerebral, si empiezan a generarles este tipo de actividad, de aprendizaje, pueden llegar a regenerar también esos problemas que tienen ellos en el cerebro y que vuelvan a aprender y que vuelvan a que ese problema que tengan en el cerebro se vaya a Eh, arreglando. Eso es lo que dicen estos investigadores. Dicen estos nuevos patrones de actividad neuronal, que estos nuevos patrones fueron los que permitieron al mono realizar la nueva tarea y estos hay otros sugieren que el proceso para que los humanos dominen una nueva habilidad también podría aplicarse a la generación de nuevos patrones de actividad cerebral neuronal a personas que tienen lesiones cerebrales. Entonces ya veremos si realmente esa aplicación lo pueden hacer porque le llaman, dicen que es una neuroterapia y esta neuroterapia la llaman neurofeedback y dicen pues eso que modificaría la, fun la función cerebral actuando directamente sobre ella a través del registro y la regulación de la actividad eléctrica que se supone que ellos les están aplicando para que vayan aprendiendo a estas personas que tienen lesiones. Siempre se ha dicho que el cerebro es un órgano con músculo como el bíceps o los gemelos. Sí, claro, que, lo que, y que, que alimentar y ejercitar. Lo desarrollas, claro. Uh -huh. Y enormemente dúctil, ¿no? Y, y esta noticia, la conclusión es que, es que el esfuerzo tiene premio. Sí, que en realidad, pues eso, lo que están diciendo es que aunque tengas una lesión cerebral, si tú te aplicas e intentas aprender, al final esa lesión se puede mejorar y no quedarte ya con ese problema de por vida. A lo mejor eso es lo que intentan evitar con todas esas manipulaciones de lenguaje y demás, porque hace poquito se publicaba... Una noticia de que eh, cada vez estemos, nos estamos volviendo los europeos menos inteligentes, tenemos sí. un coeficiente intelectual menor, y probablemente es por lo acomodados que estamos a las redes sociales, a que nos lo den todo mascado, y a pensar lo justito e imprescindible. Escuchamos las noticias y después pues, continuamos. Ahí queda una hora por delante, en ¿no? los vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una nueva hora, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener unos instantes más de tertulia zona cero. También vamos a escuchar en del pasado, la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó, nos va a contar uno de los casos más enigmáticos de la historia, un caso espectacular que ocurrió en Rusia. Vamos a conocer algo sobre alguien relacionado con ese museo de antropología, esa momia. La, la hija del doctor Velasco va a ser la protagonista de Mujeres con Historia en el relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, eh, Manuel Carvallal, queremos ir de compras y nos vamos a comprar y vamos a invertir en un piso... No. Vamos a hacer un una casa encantada por ejemplo a ver si conseguimos 270.000 eurillos de nada si hay algún benefactor por ahí que nos quiera hacer una donación nos comprometemos a hacer una investigación en toda regla porque en una conocida página inmobiliaria estaba yo mirando a ver qué me compro ahora a ver, quería comprar, invertir un poco en comprar un par de casillas por ahí y me he encontrado con una con una información que es muy interesante que aparezca en páginas inmobiliarias porque resulta que han descubierto que el, el producto misterio, como, como elemento comercial, tiene su público y puede ser un reclamo promocional o publicitario para vender una edificación. Y esto es lo que ha, han hecho eh, las empresas inmobiliarias en Inglaterra con The Cage, una de las casas encantadas más famosas del Reino Unido que ahora se ha puesto a la venta y que en muchas ocasiones, a lo largo de los años, fue escenario de esas, entre comillas, investigaciones, que le llaman ahora, a eso de ir a hacer psicofonías a casas abandonadas, le llaman investigaciones, pues ha sido testigo o contexto o, o escenario de muchas de esas... ...veladas paranormales. La historia de la casa en sí es muy interesante... ...porque fue una cárcel desde la Edad Media... ...hasta principios del siglo XX... Eh, ...y supuestamente su posesión diabólica... ...o su posesión infernal... ...dataría de 1582... ...cuando 13 mujeres acusadas de brujería fueron encarceladas en esa edificación, concretamente en lo que hoy sería el comedor central de esa casa. El juicio a esas trece brujas eh, terminó con una sentencia condenatoria a la muerte en la horca, como se, se, se solía realizar en la época, y entre las acusadas estaba una conocida curandera, Úrsula Kemp, que era vecina. De la, ...de la localidad... ...y que también murió ajusticiada... ...la casa... Eh, ...que ahora se pone a la venta... Eh, ...perteneció... Hasta, ...hasta hace relativamente poco... ...y desde 2004... ...a Vanessa Mitchell... ...que fue la última propietaria... ...de esta edificación... ...aunque solo pudo vivir en ella... ...tres años... ...debido, según afirmaba... ...a la brutal actividad paranormal que ocurría en aquella casa, que estuvo abandonada durante más de 10 años, en los que permaneció bajo su propiedad. Así que, si tenéis 270.000 eurillos de Lala, os podéis comprar una de las casas encantadas más famosa del Reino Unido, que está ya a la venta. ¿Y se puede tener sexo con fantasmas? Sí, pero eso es un plus aparte No, lo digo porque Pedrero, si no, seguro que se apunta Joder, qué, qué, qué imagen Joder, estoy que dando fama, ¿no? Esta noche a mí, cuando yo estoy un el tipo El caso de Pedrero con Fatasma o con cualquier otra cosa, prácticamente Qué mal queda eso Pero bueno, no, quiero decir sí con Botman, y hay mortguesas, criaturas del más allá bueno, si soy, alienígenas, si soy un tipo serio y responsable y eso lo sabe todo el mundo Sí, hombre, pero reconocerás que Charlize Theron de este mundo no es Hombre, no Bueno, pues ya está Y, y, uh, no digo nada Pues hasta <risa> aquí la Tertulia Zona Cero de esta noche Tertulia Zona Cero con Josep en Enquijarro, gracias Yusef Hasta la próxima, gracias como Manuel Carvallal Yo me voy a comprar unos calcetines como los de Yusef <risa> Bueno, ha sido un exitazo total Con Almadía Rosavientos Cuántos hay me gusta y comentarios Bueno, comentaremos desde luego sus calcetines Que evidentemente Viéndolos se entiende que sea un éxito Twitter. ¿Ves? Hay que ser más observador Bruno. Sí, sí, Hay que sí. fijarse en, en los colaboradores De pieza a cabeza Nunca mejor dicho Miguel Pedrero, gracias Hasta la próxima